Tengo en la línea al secretario de Educación, a segundo Abel Suárez. El tema es que el pasado 27 de julio eh, se inició el programa de alimentación escolar para el segundo semestre. Se había hablado que a finales de julio podría arrancar este, este programa. Finalmente se cumplió por parte del municipio. La idea era que arrancara... Antes, pero los temas contractuales obviamente hacen que se haga una serie de licitaciones y situaciones. Secretario Segundo, Abel, tenga muy buenos días. Buenos días, Carlos, y buenos días a toda la audiencia. Oiga, secretario, ¿lo lograron hacerlo este, antes no. del 31 de julio? Sí, esa era la meta. Eh, teníamos la intención de hacerlo desde el primer día, pero por los temas contractuales, como usted mismo lo está diciendo, eh, en los términos del proceso de contratación, perdió pues, para adjudicarlo y poder arrancar este 27 en todas las instituciones educativas. Eh, secretario, el tema es que se va a dar la alimentación escolar o el refrigerio escolar, o la alimentación realmente, porque ya no es un refrigerio ¿a cuántos jóvenes y niños? Mire, Carlos es una noticia bien importante para, para todos los niños, niñas y jóvenes del municipio, la administración municipal hizo un gran esfuerzo para subir de 25.343 que son los que estábamos tradicionalmente dando, eh, por eh, Con apoyo del Ministerio de Educación Nacional, con un gran esfuerzo de la administración en cabeza del señor alcalde, Juan Carlos Memocón, subimos a 37.500 refrigerios y con una condición especial, que son refrigerios reforzados, o sea, con un contenido nutricional del 25%, no del 18 al 20, como lo estábamos eh, dando inicialmente los que vienen del Ministerio de Educación Nacional. Sí, si sí el... Si el pasado 27 se arregló el problema, ¿quiere decir que el 27 no empezaron a repartir refrigerios o cuándo se empieza? Nosotros empezamos ya el lunes pasado a dar referencia a las instituciones educativas y, el, y la, la la cobertura se hace de esta manera. En todas las instituciones educativas damos de preescolar hasta grado quinto con, efectuando la comuna 4 que se da de preescolar a grado 11 y todas las sedes de la institución rural también de preescolar a grado 11 y una eh, adicional que, que es el almuerzo para las instituciones que tienen jornada única que son la institución Eduardo Santos, la institución urbana y la institución rural Eugenio Díaz Castro La Comuna 4 por la consideración socioeconómica que se vive allá me imagino Sí, es una consideración especial que tuvo el señor alcalde de ver las circunstancias muy muy difíciles de la comunidad que pues es tomada de esta manera llegaban dos hermanitos uno estaba en cuarto primaria para dar un, un ejemplo y otro estaba en séptimo el de cuarto podía eh, tener el refrigerio y el de séptimo no aunque ambos salían de la misma casa y con la misma agua de panela o algunas ocasiones sin absolutamente nada en su casa entonces fue una consideración muy especial pero tenemos que decir algo al respecto, no estamos eh, señalando que Eh, estuviéramos completamente satisfechos nuestro querer sería dar el complemento nutricional a toda la comunidad, pero hay que recordar que es bastante amplia nosotros estamos atendiendo 57 mil niños por lo tanto todavía estamos con un déficit con un déficit cerca de 19.500 refrigerios que estamos tratando de, de gestionar con el Ministerio de Educación Nacional y con otras entidades para lograr una cobertura seguramente el próximo año total